Sí, actualmente ya estamos en el grupo, la, la vacunación antiripal se va haciendo en forma escalonada, empezamos el 12 de marzo con el personal de salud, a posterior rápidamente pues, se siguió con los mayores de 65 y actualmente ya estamos en lo que es factor de riesgo y eh, de más población que tenga indicación médica fuera de él o de calendario que es el, el bebé de hasta 24 meses. Bueno, qué importante, ¿no? ¿Dónde se puede vacunar la gente? ¿Cómo puede acercarse y conocer bien su esquema completo también? Sí, sí, es el antigripal nos permite eso, como capta mucha población, ver este los esquemas como están, a su vez reforzar COVID, la mayoría opta por, por hacerse esa dosis faltante o que quedó allá por el 2022, y entonces la revisamos y se puede administrar y eh, de a poco después empezaremos con los grupos, digamos, esenciales que se hacen todos los años, pero que actualmente todavía no lo estamos abordando. Contabas entonces que eh, ahora ya es a, digamos, toda la población que necesita sí o sí la antigripal. ¿De qué población estamos hablando? Es el factor de riesgo, que lo llamamos así factor de riesgo, que ocuparía de los 36 meses en adelante hasta los 64 que tenga indicación por, por patologías, por recomendación médica, que usualmente lo se lo hace, este, en ese grupo estamos actualmente. Ahora también están a la espera de que llegue, estábamos viendo que también tiene un horario reducido en el marco del paro de 72 horas de salud pública. Claro. Sí, sí. Esta semana es un poco atípica. Ayer tuvimos una jornada normal hasta las 15. El viernes también, pero en el mediante estos días está reducida la atención, pero hacemos una oferta de atención, pero bueno, menos horas. Bien, ¿De qué horario estamos hablando para las personas que deciden acercarse en esta semana y tengan que estar atentos a ese cambio de horario? Claro. Sería martes, miércoles y jueves de 7 a 10 en el vacunatorio, y si también se pueden acercar a las distintas eh, salitas, como le decimos, de los barrios para consultar sobre la dosis. Sí, sí, sí, los centros de salud eh, tienen la disponibilidad de dosis como nosotros. Eh, también hay que ir viendo los horarios de, de ellos. Este, pero bueno, sí, la idea es tener en todo viernes más. Ahora estamos esperando un nuevo envío, porque hemos tenido diferentes envíos que los fuimos utilizando.